y que estaba planteándose dormir en habitaciones separadas. Es incluso, que jolines, sí. incluso. Que eso solo bueno, puede tener lo... justificación si uno de los dos ronca mucho, ¿eh? Eso <risa> también, también vale. <risa> también, también, también. No sé, okay, me pareció que unos y otros ¿eh? que se miren, pero que, que no ronque y que no que no duerman roncando, pero bueno, teniendo eso aparte